Bueno, nos encontramos aquí afuera de las oficinas del Ipro de la ciudad de Viedma, donde el día de hoy bueno están convocando a medios de prensa y trabajadores de la CTA de nucleados, no también en distintos bueno este frente sindical no que han conformado para entregar un petitorio eh, aquí a las oficinas del Ipro por bueno las mejoras, no y pedir que se que se haga un seguimiento de lo que está ocurriendo con el Ipro. Eh, Molina, ¿qué me puedes comentar de lo que te están preparando el día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mira, la situación del Ipro es terrible. Hoy en día no hay casi ninguna prestación donde no tengamos que pagar plus o tengamos que poner primero el dinero de nuestros bolsillos para después pelear el reintegro. Reitero que llegan a veces a un año a valores históricos. Hay especialidades que no existen. A odontología no conseguís un odontólogo que atienda. Hay especialidades que te atienden tanto uno a tres, cuatro meses. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es la inmediata solución de esa problemática. Queremos ver las cuentas del IPRO porque no entendemos cómo si 70.000 afiliados aportamos todos los meses en tiempo y forma y no usamos la obra social todos juntos, por suerte no nos enfermamos todos juntos, ¿cómo puede ser que aquel compañero o que cuando se enferma no tiene la obra social? Nosotros hemos juntado 11.360 firmas que vamos a entregar hoy. Estamos pidiendo una reunión con el presidente del IPRO. Esperamos que nos reciban. queremos reunirnos con legisladores, vamos a también buscar un encuentro con la gobernadora, la, o sea, la situación es terrible, acá hay compañeros de la CTA, del Sollén, de Aspur, de Citrajud, de Jubilados y Jubiladas, y estamos abiertos a todos los sectores que se quieran sumar.